Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Cuando pasaron 54 minutos de las 10 de la mañana, la comunicación es con la diputada del Partido Colorado, con Nivia Rage. Buen día, Nivia, bienvenida. ¿Cómo le va? Bueno, muy bien. Un gusto estar con ustedes y, bueno, yo la orden para para responder a cualquier interrogante que se plantee. ¿Sabe que hace unos minutos hacíamos una entrevista directamente desde el Cure Maldonado donde se hablaba sobre la inscripción de un montón de, de opciones que se están planteando para ya pensar en lo que es la actividad del próximo año. Y allí también este hablábamos con nuestro, con nuestro entrevistado sobre la experiencia de la enseñanza a distancia, y básicamente vía Zoom, y de qué manera se visibiliza esa posibilidad de cara al futuro. Porque, como todo, hay, hay personas que se ven beneficiadas porque no tienen, por ejemplo... Que realizar ningún tipo de desplazamiento desde su lugar de origen, pero hay otros estudiantes que dicen que no es lo mismo aprender en el aula que aprender a través de una computadora. Y sabemos que usted ha estado abordando este tema y que ha propuesto por allí la posibilidad de plantearle a la ANEP que la enseñanza terci terciaria siga contando con esta opción. Cuéntele un poquito los fundamentos de esta propuesta a los oyentes, por favor. Bueno, este, hemos estado en contacto también con este, con el rector de la universidad, con, con Rodrigo Arim, uh -huh. precisamente por este tema. Todos sabemos que la pandemia en nuestro país no solo eh, este, trajo consecuencias sanitarias, sino también eh, sociales y económicas. Eh, y bueno, y hubo que en ese momento implementar el, lo que es este, el, el, la educación digamos, a distancia Eh, y ahora que estamos un poco volviendo a la normalidad, bueno, también vuelve a la normalidad la educación. Pero hay una realidad que nos planteaban muchos estudiantes, que a raíz de todos estos cambios hay muchos que ya están viviendo en el interior, o sea, que se reorganizaron, que están trabajando, que les es muy dificultoso volver a retomar los estudios. Hay otros también que este, su familia, en, en pre-pandemia, digamos, estaba con una situación económica y una situación laboral que podían hacer frente a los costos del estudio en Montevideo y bueno, esa situación para muchos uruguayos ha cambiado y bueno, va a llevar un tiempo retomar digamos los, los ingresos de muchas familias uruguayas, por tanto también, este eh, también, bueno, se debe a eso y otras personas que cuando se vio esto de las carreras a distancia, este aprovecharon la oportunidad para empezar a, a realizar alguna carrera que bueno, porque tenían hijos o porque realmente no les permitían los horarios laborales trasladarse hacia Montevideo para poder ejecutar alguna carrera, este, se adhirieron a, al estudio a distancia. Por tanto, lo hemos estado hablando con el rector de la universidad. Eh, por supuesto que también hay que evaluar qué tipo de carreras. Digo, no todas las carreras se pueden hacer los estudios a distancia y también dentro de cada carrera, por ejemplo, puede ser algunas materias, no no se aplica a todas. Este, pero acá hay un tema también de presupuesto Eh, todas esta, estas carreras a distancia, de lo que, el estudio a distancia que se hizo durante la pandemia, tuvo un costo de 214 millones de pesos, que bueno, eso lo logró obtener la universidad por el ahorro, digamos, de no tener en funcionamiento todas sus, sus aulas, pero este, eh, a, al estar las dos en, en, en, en actividad, digamos, la, o las dos formas aplicándose lo presencial y la distancia, también hay que asignar recursos nuevos pero también hay algunas algunas carreras que y, y algunas algunas cátedras y algunos docentes que bueno que no comparten lo de lo de la distancia que para ellos entienden que es necesario la presencialidad por por tanto ahora se está haciendo una una evaluación por parte de este del rector también de, de bueno cómo se puede avanzar en, en en esta área lo que también estuvimos hablando es la necesidad de descentralizar la educación terciaria en, sobre todo en el en el interior del país también para permitir a, a, a muchos a muchos ciudadanos uruguayos este, que, que puedan hacer sus carreras digamos más cerca de su lugar de residencia que, que en, en su propio territorio bien y las autoridades qué qué balance hacen de esta experiencia de la enseñanza a distancia qué le comentan Bueno, la verdad que fue, digo, eh, fue todo nuevo a nivel mundial, ¿no? Este, hay otros países que, bueno, han, han estado un poco más desarrollados en la educación a distancia, sobre todo a nivel de Europa, pero digo, pero se, se hizo a nivel mundial este, todo lo que es la educación a distancia fue algo nuevo para, para muchos países eh, y ellos, por supuesto, que bueno, que lo vienen evaluando bien, pero también este, tienen que hacer una evaluación de cómo ha sido la, la calidad educativa, digamos, Hay muchos docentes que este, establecen arduamente que no es lo mismo como como tú lo manifestabas uh -huh. este, lo, lo lo presencial que que a la, mantener un, un, una capacitación para para un alumno a la distancia. Por tanto ahí se tiene que hacer un estudio, se tiene que hacer una evaluación de a qué carreras aplicaría y dentro de esas carreras este, qué qué módulos, qué semestres podrían implementarse. Pero bueno, capaz que avanzar en una primera instancia en, en algo mixto que se combine eh, lo presencial con más este, con más este, más cursos a distancia de lo que hay hoy en día. Pero ella también tiene que ir acompañado luego de la evaluación técnica que se realice de un contenido presupuestal. Y cómo cómo sería para para el profesor haría las las clases de manera simultánea o fijaría un horario para los presenciales y otro horario para los alumnos a distancia bueno eh, por eso digo ahí tienen que hacer tienen que hacer una se tiene que hacer una evaluación pero sin duda que este, se tendrían que, que establecer horarios pero ahí cada carrera también va a tener su adaptación en función de bueno la disponibilidad que se tenga de recursos humanos y demás Este, pero bueno, son todo cosas que hay que ir avanzando pero sin duda que el mundo ha cambiado este, sin duda que bueno que tenemos que darle más oportunidades a, a mucha gente que, que tiene el potencial de, de, de superarse pero que, bueno, que no ha tenido la posibilidad de poder acceder a, a un estudio terciario porque aún, si bien se ha descentralizado aún en nuestro país la gran mayoría de las facultades está en Montevideo Entonces, digo, tenemos que ir avanzando en ese camino, por lo menos, eh, yo creo que esto tendría que ser una política de Estado, ¿no? Este, que a futuro se vaya pensando en, en descentralizar la, la educación eh, y descentralizar en, en, en cuanto a lo físico, digamos, con facultades en, descentralizadas en el país, pero también este, hacer carreras a distancia, porque sin duda que este, le ha permitido a mucha gente poder avanzar en su carrera o iniciar una carrera y bueno eh, los estudiantes eh, lo, nos mandaron este, un mail a, a todos los legisladores a los diputados y a los senadores en forma inmediata le respondimos y bueno, y en forma inmediata presentamos una exposición escrita en el parlamento que le llegó al rector y bueno, posterior a, a eso, eh, cuando él leyó el contenido también tuvimos este contacto y bueno, sin duda ahora el, el diputado Felipe Cipani también está presentando un proyecto Este, y bueno, y en eso tenemos que seguir avanzando entre todos, digo, porque hay mucha gente que se puede beneficiar de poder este, eh, estudiar a distancia. Eh, diputada, también fue aprobado a nivel de diputados otra propuesta eh, realizada por usted que ahora pasó al Senado, en base a la búsqueda de que los adictos puedan expresar su consentimiento de antemano, de forma de recibir atención cuando estén en crisis. ¿Puede ilustrar un poquito a los oyentes? Exactamente, bueno, este proyecto ya lo habíamos presentado en el 2017, se elaboró conjuntamente con los familiares de adicto, hoy por hoy este, con Madres del Cerro, que originalmente era un grupo de Montevideo, pero hoy por hoy nuclea 15.000 familias de todo el país con representación en todos los departamentos. Y fue a raíz de este, la problemática que ellos nos decían, que, bueno, que realmente la, la situación del adicto no tiene consecuencias solo para el adicto, sino que para la familia también, este, para el adicto, bueno, la parte física, la parte cognitiva se va deteriorando, la familia realmente vive un calvario porque, digo, el adicto cuando no tiene un control de su consumo va aumentando el, el nivel de adicción y llega a un punto que, bueno, que está en una situación casi incontrolable, pero cuando está en un momento bien le dice a la familia, por favor, ayúdenme a salir de esto, este yo ya perdí mi trabajo, perdí mi familia, perdí mis amigos, muchas veces caen también en robarle a la propia familia para para con con el producto de la venta de lo que le roban a la familia, tienen plata para seguir robándose, caen en las amenazas, en las agresiones físicas, y cuando se dan cuenta de todo eso, dice ayúdenme, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando están bajo los efectos de la droga y es el momento de internarlos, se niegan. Entonces este proyecto lo que hace es... Este, eh, El, el, la persona mayor de edad que es adicta a algún tipo de droga firma un documento en el cual establece su voluntad anticipada y autoriza a la familia o a quien designe que cuando está mal lo puedan rehabilitar y lo puedan lo puedan internar, desintoxicar y rehabilitar. Por supuesto que el que el que dice, bueno, es el momento de internarlo es un médico psiquiatra, este quien también establece en su momento que estaba apto para firmar el documento, que tiene que firmar un documento con un escribano, Este, y el propio médico eh, que lo trata en la internación y el equipo multidisciplinario es quien este, evalúa hasta cuándo se da el, el tiempo de internación. Es un proyecto que, que, bueno, los familiares lucharon mucho por la aprobación de este proyecto, nosotros también, ahora pasó al Senado. No es una solución para el, el problema de, de los adictos, sin duda que no, porque esto solamente es una herramienta para los que están dispuestos a firmar un documento que se quieren rehabilitar pero por lo menos es el primer paso porque en las, en las últimas administraciones del Frente Amplio, bueno, se había avanzado en, en lo que es este, regularizar la venta de la marihuana, pero estaba ese debe de que, que, que se tiene como Estado uruguayo de, de tratar de rehabilitar adictos, que tiene un costo muy importante, digo, porque acá no es un problema del, del adicto, el problema que tiene el adicto la familia, es un problema de la sociedad, quien también padece y la inseguridad como consecuencia de estas de estas personas que, que lamentablemente sufren de adicción. Hoy por hoy tenemos un récord de presos en nuestro país. Este, hay más de 14.000 presos, el 80% tienen problema de adicción y hay una encuesta oficial que dice que muchos no cometerían eh, el delito si no fuera porque están con ese problema de adicción. Entonces, sin duda, aparte también tenemos la situación que se da en varios puntos del país, pero fundamentalmente en Montevideo, de personas en situación de calle, que también un gran porcentaje es que, bueno, que, que la vida les cambió como consecuencia de la adicción. El Estado invierte mucho en en, en mantener este, todo todas esas personas en cuanto a la situación de calles y, y, a, y a las que las personas privadas de libertad. Por supuesto que no estamos en contra de ayudar a quien lo necesita, pero entendemos que se tiene que invertir más en rehabilitar a las personas que tienen problemas de adicción Y bueno, este es el primer paso y, y ojalá que existan otros proyectos de otros legisladores que complementen, digamos, también para para otros casos de adicción. ¿La internación de la persona que firma es indistintamente en salud pública o privada? Sí, dependiendo el prestador que tenga. Este A nivel privado, eh, esto, los propios familiares fue la propuesta, se lo paga el interesado y a nivel público, bueno, si tiene cobertura de ACE, este ACE. En estos últimos días también vimos cómo el presidente de ACE salió a decir que eran más de 2.000 personas la, las que necesitarían este, eh, la cobertura en ACE y bueno, realmente nosotros no estamos de acuerdo con eso porque Es muy difícil cuantificar este, cuántos son. En, en Montevideo, por ejemplo, sabemos que hay 9.000 personas que, que tienen adicción a la pasta base, ¿no? Pero es muy difícil cuantificar qué porcentaje puede hacer uso de esta herramienta porque, digo, depende de la voluntad de la persona. Entonces, es difícil medir la voluntad, incluso la voluntad es cambiante también. De repente pueden decir que sí, que quieren, y después que no quieren rehabilitarse. Entonces, digo eh, los familiares han evaluado y entienden de que bueno que no están de acuerdo con lo expresado por el presidente de AFE, y de todas formas entendemos que el Estado, en, en las rendiciones presupuestales venideras, tiene que invertir recursos para rehabilitar adictos, porque en este momento Hay muchas familias que nos están escuchando que sufren esta problemática y solo ellos, solo ellos saben el calvario que es y, y, y la impotencia que se siente cuando quieren ayudar a un familiar a salir de eso y de repente no se tienen los recursos económicos. Por tanto, esto es una, una herramienta, no es la solución, pero bueno, es una, una herramienta para algunos y, y contentos de que se aprobó en diputados y bueno, y ahora a dar la lucha en el Senado. Bien, antes de despedirme quiero que le cuente a los oyentes también sobre otra iniciativa para generar la posibilidad de aprobación del proyecto para difundir masivamente a personas ausentes. ¿Cómo es? Bueno, agregaremos que son personas ausentes en democracia, uruguayos que vemos todas las semanas que desaparecen de, de, de sus domicilios o de su trabajo este, y que la verdad no se sabe qué ha sido de ellos Hay 367 uruguayos este, que la familia no sabe qué pasó, eh, que se los tragó la tierra, alguno que, bueno, que iba a trabajar y desapareció, el, el otro fue a, a un almacén y no se lo vio más, este, bueno, miles de, de historias, este, y realmente eh, estamos trabajando también con los familiares, eh, hay una página en Facebook, que, que, que aprovecho porque el programa de ustedes es, es, es muy escuchado, que se llama Uruguayos Ausentes, donde difunde las imágenes de todas las personas que están siendo buscadas. Y lo que nosotros pretendemos es este, que existan otros mecanismos para difundir imagen, por ejemplo, que a nuestros celulares en forma aleatoria nos lleguen los rostros de las personas que están siendo buscadas, uh -huh. en los peajes, en los shopping, en, en las terminales de ómnibus, de repente también imprimir en forma aleatoria en los recibos de OCE, UTE, Antel, tarjetas de crédito, porque ha pasado que hay muchos uruguayos que están siendo buscados y de repente están en otro punto del país y, y hay gente que convive con ellos pero no sabe que están siendo buscados y, y bueno, y cuando han logrado dar con esas imágenes los, los han logrado acercar a la familia. Este, entonces digo esto eh, en consulta con la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia está de acuerdo, eh, la única objeción que hace por supuesto es que los familiares den el consentimiento para, claro. para poder difundir la imagen. Uh -huh. Y el Ministerio del Interior también manifestó el apoyo a, a, a esta a esta iniciativa porque para ellos es una herramienta. Por tanto, bueno, nos nos reunimos también con con el Ministro Heber. Eh, hay algunos debes todavía, esto hace muchos años que venía funcionando mal, incluso en la página hay gente que está siendo buscada que no que, que, que no figura en la página, hay otros que figuran y de repente eh, estaban presos en alguna cárcel del país y hay otros que figuran y, y ya han sido encontrados sin vidas, entonces hay que hacer un reajuste claro. de todo esto, pero este, es una herramienta que la familia está desesperada porque no todos tienen la posibilidad de, de, de llegar a difundir este, el rostro de ese familiar. A mí me pasó cuando en, en la página del Ministerio del Interior hay un link que dice Uruguayos Ausentes, y ahí salen los rostros de quienes están siendo buscados en nuestro país, y nos damos cuenta que ahí nos acordamos de, de dos o tres rostros y los demás no los conocíamos. Nos acordamos de Ignacio Susaeta de Enzo Terra este, y algún otro caso más, pero los demás son invisibilizados porque no llegaron a los medios. Entonces, y esas familias piden la oportunidad de que se difunda el rostro de ese familiar. Y la verdad es que es muy, muy doloroso escuchar las, las historias, Y, y es mucho más doloroso el que no tengan respuesta este, ellos ellos me dicen todos los días nos levantamos con la misma pregunta ¿estarán vivos? ¿estarán muertos? Este, ¿dónde estarán? ¿cómo estarán? Eh, ¿qué les pasó? ¿se acordarán que nosotros existimos? Y, y es muy doloroso y lamentablemente pasa el tiempo hay gente que hace más de 20 años que está siendo buscada su madre de repente fallece sin saber qué pasó y bueno y esto es una forma es una forma que que no tiene costo porque no tiene costo y y realmente este, es una herramienta importantísima para la policía porque la la población puede detectar personas que están siendo buscadas y colaborar dando datos eh, entonces la, la familia está apoyando muchísimo esta iniciativa y bueno y ahora vamos a ver si logramos este más compromiso de, del Ministerio del Interior para, para poder seguir avanzando y, y bueno, y de los otros partidos también para aprobar el proyecto. Eh, esta Este proyecto fue de, tratado en Cámara de Diputados y no tuvo aprobación en el año 2017, ¿es así? Sí, eh, es un poco inentendible, ¿no? Cómo sí, estas cosas que son tan sensibles y que no tienen costo, Este, pero bueno, lamentablemente en otros periodos no, no contábamos con mayorías y, y era muy difícil también Que, que se aprobaran proyectos que, que no eran de, de la, de, del gobierno de, de algún legislador del gobierno. Eh, ahora cambió, este, incluso digo eh, hemos eh, hemos hemos detectado que los propios legisladores de, del Frente Amplio eh, están dispuestos a avanzar en este tema y, y bueno son temas netamente sociales, eh, capaz que no que no son de impacto para toda la población, pero es de gran impacto para esas casi 400 familias que hay en nuestro país que se despiertan todos los días, todos los integrantes de la familia, planteándose una una una cantidad de interrogantes que no tienen respuestas y, y la verdad que el nivel de angustia es muy grande. Eh, me pasa de hablar con algunos ellos, de ellos y incluso siguen reservando un lugar en la mesa para ese familiar que no está. Uh -huh. eh, en las fiestas de repente tienden la mesa con este plato de esa persona que no está. Entonces, eh, como ellos dicen, saber qué pasó, saber si está si ya no tiene vida la persona, pero saber que, qué fue lo que pasó. Tener un lugar donde llevar una flor si es que no está con vida, y si está con vida, este, tratar de encontrarlos. Ojo, hay algunos que... Eh, están han desaparecido pero se los encontró y han decidido formar otra vida y no y no y no quieren son los menos no y no quieren volver a tener contacto pero por lo menos la familia sabe que está vivo y sabe que vive en tal lugar este es una respuesta que tiene eh, pero bueno eh, yo lo que les pido a los oyentes es que busquen la página uruguayos ausentes en Facebook y, y que bueno si pueden compartir lo que ahí se se Se publica, es muy importante, eh, y la verdad que esperemos que, bueno, este año ya prácticamente eh, está liquidado, digamos, queda un mes y medio de, de tarea legislativa, pero esperemos que el año que viene se pueda, se pueda aprobar y pasar al Senado, porque reitero, es un proyecto que no tiene costo, pero tiene mucho beneficio para, para tratar de, de encontrar a esas personas que están siendo buscadas. Diputada Nivia Reyes, gracias por este tiempo muy amable. No, por favor, gracias a ustedes, que tengan una buena jornada. Lo mismo hasta pronto. Frecuencia abierta.